Y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a este programa 404, 405, 405 de la otra oreja. Este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja y aquí estamos manteniendo la distancia física y no la social, con barbijo y nunca con tapabocas, higienizándonos con agua y jabón y nunca lavándonos las manos, respetando los protocolos y también a los proctólogos. Y, y sobre todo a las otras orejas que están escuchando desde, desde más al norte de Nueva York la red de radios independientes pasando por la Ciudad de México, por Chiapas, eh, por eh, Bogotá en, con Contagio Radio, con, Vol, con por Valparaíso en Radio Placeres, por La Pujante al, en Mendoza, En Ingeniero Mayuis nos están escuchando por radioactiva, en la Patagonia Rebelde, en Fisque Menuco, en General Roca, por Antena Libre, de Orugas y Mariposas, la Radio Web Artesanal, eh, también de Neuquén. En la ciudad de Buenos Aires está en la tribu, Radio Asamblea, la colectiva, la retaguardia. En la provincia de Buenos Aires, Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita. Y en Mar del Plata, La Revuelta y Radio de la Azotea, la primera azotea en Planta Baja. En la operación técnica y antivirósica, el ingeniero Lucas Durso. Ingeniero no, licenciado, licenciado, licenciado, tesista, Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes, eh, Quique Pesoa Yo soy Lara. Bueno, Lara, vos también vas a estar, ¿no? ¡Hola, Edu! ¡Hola, Nashman. hola! Este, bueno, eh, ¿y, ¿y yo quién soy? ¡Hola, Edu! ¿Y el apellido? Nashman. ¡Ah, bien, bien, bien! Ahí está. Ah, ¡Hola, Lara! Eh, bueno, y así comenzamos la Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. En el 97 publicamos los hijos de los, los miembros de la agrupación Hijos, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, publicamos una solicitada en el Día del Padre que decía que los hijos de los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado durante muchos años tuvimos que pronunciar los nombres de nuestros padres en voz baja. Hoy, una vez más, elevamos nuestra voz, orgullosos como siempre, de que nuestros padres hayan sido quienes fueron. Ni ellos ni nosotros elegimos no compartir la mesa este domingo, el domingo pasado, Reafirmamos entonces nuestra identidad, manteniendo viva la memoria y no quebrando nuestra voz ante el olvido y el silencio. Nosotros no olvidamos, no perdonamos, ni nos reconciliamos. Juntos, hijos de desaparecidos y asesinados, exiliados y expresos políticos y todos los que luchan contra la impunidad. Reclamamos cárcel a los milicos asesinos y sus cómplices. Eso lo firmábamos hace 24 años y hace un poquito menos, Ismael Serrano cantaba un, una canción, eh, Papá, cuéntame otra vez, un clásico de Ismael Serrano, pero él lo explica mejor. Muchas gracias. Verán, yo, junto con mi hermano Daniel, cuando tenía 18 años, compuse una canción. Queríamos escribir un reproche para la generación de mis padres, una bronca generacional. Pensábamos que el relato que ellos hacían de aquella época gloriosa de juventud era un relato edulcorado que omitía una parte de renuncia que merecía ser tenido en cuenta. Es cierto, mucha gente se había jugado el tipo, se había jugado la vida para que nosotros pudiéramos cantar canciones como esta en libertad. Pero también es cierto que muchos sueños quedaron olvidados en algún rincón, se dejaron de lado, de tal forma que las cosas se torcieron de alguna manera. Y si se hubieran salvado el paso del tiempo, pues otro gallo cantaría, supongo. El tiempo pasa y ahora me acerco a la edad que tenía mi padre cuando le canté por primera vez esta canción. Y ahora caigo en la cuenta de unas cuantas cosas. Mi hermano Daniel y yo les hacíamos el reproche por un relato que no se ajustaba a la realidad de alguna manera. Pero ellos al menos tenían un relato. Este es un tiempo nuevo, un tiempo de efervescencia, un tiempo en el que los ciudadanos nos miramos los unos a los otros como hacía tiempo que no ocurría. Un tiempo que merece un nuevo relato. Un relato que le contaremos a nuestros hijos, que yo le contaré a mi hija. Un relato repleto de pica dorada que hablará del tiempo en el que primero ocupamos la calle y después las instituciones para devolver la soberanía al pueblo. Nuestros hijos crecerán, mi hija crecerá, maldita sea. Y quizás sea ley de vida que los hijos le reprochen a sus padres sus olvidos, sus fallos, sus errores. Pero tú y yo cuando menos podremos decir que lo intentamos. Que lejos de quedarnos inmóviles al borde del camino, supimos asumir el protagonismo que nos correspondía. Y nos hicimos presentes y cambiaron las cosas porque de, ese, de repente recuperamos nuestra convicción, la iniciativa, nuestra capacidad para influir en el devenir político, el control en definitiva de nuestras vidas. Así que esta canción no es un ejercicio de nostalgia. No pienso que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino más bien lo contrario. Lo mejor está por venir y queda muchísimo por hacer. Pero eso lejos de ser un reto abrumador, un peso asfixiante, es un reto maravilloso que nos mantiene con la cabeza alta, buscando la mirada del otro, convencidos de que las cosas van a cambiar y ya no hay quien lo pare. Esto no hay quien lo pare Por eso canto como cuando tenía 18 años Con la misma urgencia Con la misma pasión Porque este es nuestro tiempo Porque las cosas van a cambiar Por eso canto como entonces Esta vieja canción que se llama Papá cuéntame otra vez Papá cuéntame otra vez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 La Otra Oreja Argenta Bueno, y se cumple un aniversario más del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi dos piqueteros y hay muchas actividades entre ellas una convocada por Alberto Santillán el padre de Darío eh, Carlos Sueco Lordik Panitze Ex detenidos es, mm, Desaparecido Sobreviviente de la ESMA eh, Bueno eh, hay, hay muchos ¿eh? Eh, Bruno Napoli El historiador Y moderador Orlando Agüero del Frente Popular Darío Santillán eh, Bueno Está en vivo por, por Facebook Será en la estación Darío y Maxi Eh, y vamos a escuchar ahora un pequeño reportaje, unas declaraciones de Darío Santillán y el tema Junio con la versión de Mole, una hermosa versión de su autor Mole, junto con Rally Barrio Nuevo. Bueno, hoy estamos alrededor de 800 compañeros, 800 mil compañeros. Este, ...cortando la autopista Buenos Aires-La Plata... Este, ...es un, bueno, un bloqueo importante porque bueno, acá se encuentra el peaje... ...que pertenece a uno de los, de los dueños de los grupos económicos, Macri... ...y bueno, este, es una gran presión hacia el gobierno... Que, ...que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora... ...no viene dando respuestas, es la sexta vez que salimos... En, en, ...por el mismo reclamo y el gobierno lo único que ofreció... ...fueron negociaciones sin ningún resultado... Este, y todavía los compañeros ahí tienen mucha bronca y están a la espera de, de alguna respuesta concreta entonces nos vemos en la, en la obligación de, de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganar esta pulseada este. pero bueno, en algún momento hará falta que unamos todas estas luchas a nivel mucho, una, un desafío mucho más grande a futuro que es poder llevar nuestras peleas en común hacia adelante contra los que vienen usurpando nuestros intereses, repito nuevamente, creo que la décima vez lo repito, este, ¿no? forjando una pelea en común. Este, pero bueno, todavía esta coordinación a nivel global es más, es más incipiente. Este, que bueno, debería ir tomando nuevas formas este, y, y, y ir trazando un nuevo camino. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto Que le arrancaba al sueño mi palabra En este invierno que pega tan duro Está lejos tu boca que me ama Y se me desdibuja en el futuro Y julio me arde rojo aquí en la espalda En este invierno atroz no hay escenario Más duro que esta calle de llovizna Cada uno sigue en ella su calvario Pero la cruz de todos es la misma Salí con las razones de la fiebre Y una tristeza absurda como el hambre Y cuando en el corazón la sangre hierve Es de esperar que se derrame sangre Me llamo con el nombre que me dieron El que tomó la crónica del día Soy uno de los dos que ya partieron Los dos en un montón que resistían mano en la delgada línea roja que te me fuiste dos minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte. Mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa cuando en el suelo sucio me estoy yendo ajeno y solo de todas las cosas Si yo salí por mí, salí por todos ¿Cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado? Me retenga la luz en los ojos que contenga este río Colorado El corazón del hombre es una senda mas áspera que la piedra desnuda Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años encima las miradas insolentes de los perros, perros oscuros, oscuros del cada yo no llevaba un arma entre las manos sino en el franco pecho dolorido el pecho es lo que me vieron armado Y en el corazón todos los peligros La mano que me mata no me llega Ni al límite más bajo de mi hombría Aunque me arrastre en rojo en las veredas Con una flor abierta, sangre fría Hoy Necesito un canto piquetero Que me devuelva la voz silenciada Que me abra por la noche algún sendero Pa' que vuelva mi vida enamorada Pa' que vuelva mi vida enamorada Pa' que vuelva mi vida enamorada ¿A qué mi vida enamorada? Estás escuchando según la otra oreja. Y los piqueteros tenían esto, ¿no? De amor de poesía y también tenían otros métodos piqueteros así nos la canta las manos de Filippi Paraísa y los, las compañeras los mejores los únicos I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 escuchando desde la otra oreja y escuchamos ahora a todos tus muertos el nombre elegido para la banda surge de varias cosas surge de varias cosas de la encíclica papal todos tus de los 30.000 desaparecidos de la última dictadura militar todos tus muertos nos cantan fallas Los que caminan por el pantano marcan aún tus fallas, mi dolor ha envejecido, igual que mis esperanzas, marcan aún tus fallas, Marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas, Marcan aún tus fallas, aún tus fallas. vivo solo en sueños despierto confuso y maldito vivo solo en sueños despierto confuso y maldito marcan un tuspa marca Am me Gracias a Gigi que nos propuso este tema. De los todos tus muertos, vayas. ¿Estás escuchando por la otra oreja?